Buen día, Pepe y audiencia de todo el país. Les contamos que varios barrios de la ciudad de La Plata se inundaron por las intensas lluvias de esta madrugada. La zona sur fue la más castigada, dejando al menos 50 personas evacuadas y muchas familias más con el agua dentro de sus casas. Comenzamos escuchando a Roque, un vecino del barrio Los Robles. Bueno, mira la noche nos sorprendió con una lluvia muy intensa, muy fuerte... Eh, a eso sumarle una desidia del municipio, un, una falta de atención, digamos, para, para mantener lo que es todo el zanjón ahí limpio. Eso hizo que, bueno, haya acumulación de agua y obviamente se inundara todo. Vamos ahora a escuchar a Micaela del Teatro El Galpón, que está ubicado en el barrio de Villa Elvira, y a Juan, vecino también de este barrio, que fue uno de los más afectados. Eh, mira, el galpón que en 122, entre 82 y 83, del lado de Berizo. Está todo inundado, adentro y afuera. Y por otro lado, nos han estado llevando toda la mañana, va desde ayer a la madrugada, todos datos de las familias con las que trabajamos, que todavía, aún a esta hora, tienen un metro de agua en sus casas. Mm. Así que realmente es, es, es medio desesperante la situación, pero bueno, haciendo lo que podemos Hoy amanecimos como amanecieron la mayoría de los barrios. Yo pensé que iba a estar más feo en, en la zona de la, de la Plata, pero bueno, esta mañana cuando cuando amanecimos está el arroyo que está la entrada del barrio nuestro, eh, totalmente desbordado y todas las calles eh, rebalsando de agua, ¿viste? Una, una cosa que por ahí uno no está acostumbrado, pero bueno, nosotros ya sabíamos que al barrio le hace falta un obra hidráulica y venimos peleando eso incluso con la municipalidad, desde el gobierno de Grubera que... Que bueno, lo venimos pidiendo, pero siempre hay alguna otra cosa por delante que nunca lo hacen, viste, ni cambiar un caño, ni nada en el barrio. La limpieza de los arroyos tampoco se realiza como corresponde, era lógico que iba a desbordar y bueno, sucedió, y viste, muchos vecinos no pudieron ir a trabajar. Por último, escuchamos a Adela, vecina del barrio Los Hornos. Y mira, acá tenemos, yo vivo al lado de una placita, está lleno de agua, eh, se... Entró agua en, en la mayoría de las casas que estamos acá, entró y está, es, digamos, sufrimos mucho porque entró el agua, hay que levantar todas las cosas y, bueno, por suerte, gracias a Dios, se dejó paró la lluvia. La verdad es que acá no cortaron la luz, mm. pero sí, por ejemplo, acá en particular en mi casa se, la puerta de mi, digamos, de la entrada no abre directamente, mm. levantó, viste, se levantó el piso. No. Mm. Por la fuerza que entró el agua. Para el informativo Farco, reportó Radio Futura desde la ciudad de La Plata.